Si te canto, mi negra, quiero llorar. Si te lloro, mi negra, quiero cantar. Si te canto, mi negra, quiero llorar. Si te lloro, mi negra, quiero cantar. Oigan, los pretemulépes del compadre. Miguel. ¡Upa! Noches de recuerdo hay cuando llega el silencio En mis noches de recuerdo hay cuando llega el silencio Se graba en mi pensamiento la imagen de la que quiero Se graba en mi pensamiento ay, la imagen de la que quiero